Bien, bueno, este, ¿cómo están de cara a este fin de semana? Que nosotros estamos acá un repaso como Radio Comunitaria con aquellos que están luchando en el marco de este 1 de mayo, ¿no? Bueno, muchas gracias por la comunicación. En primer lugar, te cuento, este, en el día de hoy, en la Feria de Libre, estamos preparando un acto a las 5 de la tarde en La Puerta. Este, vamos a hacer un acto importante con mucha presencia. Este, estamos convocando sindicatos, este, organizaciones sociales, políticas a que nos acompañen. Este Y concretamente lo hacemos la puerta de la Feria del Libro la, la Feria del Libro, el principal sponsor es el Grupo Clarín Es su hidriera cultural, este por ahí, más importante en el año uh -huh. Y justamente vamos a denunciar la hipocresía De lo que se llena la boca hablando de la democracia, de la cultura, etcétera este Y han apoyado a la Pasan las leyes por donde ya sabemos y en nuestro caso nos están este, no nos han pagado los salarios, violando la ley, y nos han despedido también violando la ley, porque es una empresa que no está en crisis, que tiene trabajo, y que para despedir más del 15% del personal debía haber hecho una serie de procedimientos que establece la ley, que no hizo, este, contando con el aval, con la complicidad del Ministerio de Trabajo, el gobierno de Macri. Así que, bueno, vamos a la puerta de la Feria de Libros, porque además para poder desarrollar una cultura, el arte, la literatura, leer, escribir, etcétera primero tenemos que por comer. Claro. este entonces que no nos vengan y todos los libros que uno ven ve tiene todo un stand este muy grande clarín eh, uno de los más grandes de la feria que no casualmente eh, funcionan el pabellón martínez de Oz, de la rural y bueno allí si una vez todas todas las publicaciones que están en ese pabellón digamos son las de arte gráfica recomplutense porque justo ahí no está el diario el diario es en la imprenta del diario, todo lo demás impreso, los manuales escolares de tinta fresca, libros de los premios Nobel, este las revistas Tiki Tiki, Gaturro, este, Genios, bueno, es justamente imaginate, es un pabellón entero de publicaciones lo que debe ser, claro. todo eso es lo deberíamos estar imprimiendo nosotros, y que nos han despedido con la intención abierta eh, de precarizar, porque ellos mismos reconocen el trabajo lo van a seguir haciendo ellos el, el, todo ese trabajo de imprenta que tienen no se lo van a regalar a que lo haga la competencia pero lo quieren hacer con trabajadores flexibilizados entonces frente a esto ya desde ayer hemos tenido una presencia en la puerta del feria del libro este ellos sé quién hace su publicidad cultural nosotros estamos haciendo una contra publicidad en la puerta denunciando que clarín despide para precarizar este con enormes carteles en todas las entradas una presencia masiva de compañeros de AGR Este, y en el día de hoy vamos a hacer este corte en la puerta. es decir Esto por un lado lo que hace nuestro conflicto, que ya lleva 100 días de lucha, en realidad ya lleva 102 días de lucha, uh -huh. 82 días de ocupación de fábrica, este con dos intentos de desalojo que logramos este evadir, bueno primero resistiendo una, un desalojo que había sido ilegal, porque no tenía orden judicial, no tenía nada, después con una presencia multitudinaria de organizaciones, y después un tercer intento en el que vinieron con una orden judicial vergonzosa que no estableció ninguna mediación previa y que autorizaba el uso de armas de fuego con presencia policial con ametralladoras, etcétera decidimos salir para continuar con una campa en la puerta que se mantiene este, hasta el día de hoy con una importante carpa que hemos este, montado en la puerta del taller para mantener entre una situación digna nuestra lucha. Así que estamos peleando por la reincorporación. En este marco nos aproximamos Está el primero de mayo, bueno, nosotros el primero de mayo organizaremos una locriada este, en la puerta de la fábrica, estamos este, convocando al barrio, otras organizaciones nos vienen acompañando, etcétera, que si quieran participar, a participar, y bueno, seguramente muchos de los compañeros de AGR luego vayamos este, a participar del acto en la, en la Plaza de Mayo. Uh -huh. eh, la actividad de hoy se eh, y el horario tiene que ver con que ahí se hace algún acto en especial o tiene que ver también con que es un horario un horario que ustedes saben que va es eh, muy concurrida la feria. Sí, creo que es un horario muy concurrido, con que es un horario pico, este en materia de tránsito este en la ciudad, entonces tiene que ser ver con visibilizar un conflicto, tratan de tapar todo el tiempo, claro. que es un viernes a las 5 de la tarde. Este es un horario central este pero no, no tiene que ver con algún estado en particular, ni nada, en el día de ayer fue la inauguración, estuvimos en la puerta y nosotros en la puerta vamos a matar todo el tiempo pero después vamos a ir haciendo acciones que llamen la atención este para seguir reforzando nuestra lucha por la reincorporación, la reapertura de la planta y porque una empresa que tiene ganancias por 4 mil millones de pesos y ventas declaradas por ellos mismos, debe ser más, ¿no es cierto? pero los declarados son sus contadores ventas por 41 mil millones de pesos este no puede ser que despida trabajadores eh, con esta impunidad y atropellando la ley, atropellando todo, así que vamos a seguir firme con este reclamo y bueno, hoy hacemos esta acción a las 5 de la tarde en la puerta de la Feria del Libro Bueno, y bien decías como encaran este 1 de mayo que estarán ahí compartiendo con ese lo criada y dándose fuerza no y también esto que bien marcabas como intentan callar, ningunear y, y, y tratar de evitar que se dé a conocer esto que va pasando totalmente. No, con respecto al 1 de mayo, me parece importante poder desarrollar acá el ataque a GR Clarín, es parte de un ataque más general. Uh -huh. Este estamos viendo cómo este a los petroleros les dan impuesto en un, una paritaria a la baja, con el en, en ese lugar con el acuerdo abierto El sindicato este, lo mismo los compañeros de General Motors en este caso en el caso en Santa Fe, donde la la propia Smata también firma un acuerdo, el sindicato firma un acuerdo de 300 suspensiones que al término del año, en diciembre, se convierten en despidos. Y lo firman. Supuestamente en nombre de salvar puestos de trabajo. Es decir, la hipocresía de despedir gente en nombre de salvar puestos de trabajo. Este, y los compañeros explican que no ha caído la producción. Que lo que están haciendo es que los que están adentro, los 1.500 que quedan adentro, le están haciendo producir al mismo ritmo y producir también por los otros 300 que despidieron una campaña de terror dentro de la planta un acuerdo que ha sido este rechazado eh, por los 300 que están afuera y por los 1.500 que están adentro, pero que el sindicato voy firma sin ningún mandato. Sí. Es decir, ¿tú una y bueno, ahora la amenaza de despidos, la situación está de una posible quiebra noca la amenaza de despidos en Sancor, es decir, estamos en un cuadro, bueno, la, la, los de la, la situación de, de no cobro y represión en Santa Cruz, es decir, un, un, un cuadro de ajuste que abarca al gobierno nacional, este que abarca también a los gobernadores, que tienen por supuesto unidos a la Unión Industrial Argentina, a sociedad argentina, y que es contra los laburantes. Claramente, es decir, acá la, nos hablan siempre de la grieta, la grieta, acá la grieta, eh, de un lado están los gobernadores, el gobierno nacional, este Spolski, el grupo Clarín, etcétera del otro lado estamos los laburantes, que somos los que sufrimos el tarifazo, este intento de avanzar contra los convenios colectivos, estos despidos arbitrarios, que los despidos se combinan con lo que hay que ir contra los, contra los convenios. Porque despiden y después que la mitad de la gente labura haciendo el doble y para eso necesitan reventar los convenios colectivos. Es el ataque a las paritarias. Así que digo el marco de este primero de mayo, me parece, es de esta lucha contra el ajuste, contra la represión que trata acompañar este ajuste. Y bueno, en ese marco, desde AGR vamos a hacer esto, era un show después como este uh -huh. militante también de frente izquierda convocó este a, en este caso acá este, en, en capital a participar del acto en Plaza de Mayo ese frente izquierda porque parece que los trabajadores necesitamos tener una expresión también propia por fuera de todos estos este ajustadores contra los que nos tenemos teniendo que enfrentar los trabajadores Bien, claro, lo has dicho, Pablo, así que muchas gracias, el abrazo grande desde acá, desde Viedma, desde Río Negro, para, bueno, estuvimos recién haciendo una recorrida, te cuento con las obreras textiles de Neuquén, con las obreras que están también de una cooperativa que hacía el mantenimiento de la Universidad Nacional de Comagua en Fisque, y un poco también reflexionadas en, en ese sentido, ¿no? Darnos cuenta de que esto está, es todo un plan de, de ajuste, de precarización, y que, bueno, si no nos enredamos, si no nos vamos mirando los unos a los otros, si no nos reconocemos más que nunca como clase de obrera, la burante será muy difícil eh, poder pelearle a, a este capital que más que nunca hoy con el negocio está gobernando así que abrazo ahora aprovecho para saludar un abrazo a las compañías textiles de neuquén este con las cuales nos hemos ido en viendo a la distancia saludos solidaridad fraternales etcétera porque bueno es todo parte de esta lucha y porque bueno uh -huh. creo que en el caso de ellas este, después de la toma que hicimos nosotros también reivindicaron un método de que es el de la ocupación de fábrica, que nosotros llamamos a que si hay una ola de despidos o sea una ola de ocupaciones de fábrica, los trabajadores tenemos que tomar la fábrica, tomar nuestro lugar de trabajo y defender la fuente de trabajo contra estos atropellos patronales. Así que bueno, aprovecho y te agradezco la posibilidad que me das uh -huh. de, de abrazar la distancia de la compañía de la textil Neuquén. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio para poder seguir visibilizando este conflicto que los grandes medios tratan de tapar.